セサ・グラダ・ザ・フィア・キッチ・シス Hola, buenas noches、a m e t a メタ o t テ。 Buenas noches, bienvenidos a una e misión más de Metal Vortex.、Hola. Buenas noches, bienvenidos a una e misión de Metal Vortex Radio Despi. Con todos vosotros、eh, hemos tenido problemillas con el audio. Pero bueno, aquí estamos un miércoles más con todos vosotros, acabando ya el mes de septiembre y empezando ya el otoño, que vendrá plagado de muchas novedades: novedades discográficas y muchos, muchos, muchos conciertos. Ya hemos tenido algunos y más que vendrán. Así que con todos vosotros. s、eh... Pues nada, como veis,、eh, yo, no, yo no soy el habitual, el sujeto habitual que está aquí. No tengo ninguna. Ninguna charla política que decir. Así que nada,、eh, bienvenidos y un saludo a todos nuestros colaboradores. Buenas、Hola. tardes, Pepe. Hola, Sergio. ¿Cómo pasa estás? Aquí? ¿Qué pasa? ¿En s e r o te escucha? A mí no se me escucha, ¿eh? Ahora ¿no? sí, ahora sí. ¿Sí? ¿A mí, a mí, tú, ¿Tú me escuchas, a m i Sí. Bueno,、pues、ya está. Bueno, Súbete、sí. el auricular,、ah, el d e s t o No sé qué pasa aquí. Bueno, ahora, pues, ahora, me... ok. Ahora. Sí, le he dado para el otro lado. <ríe> bueno, amigos, aquí bienvenidos a, a la Radio Desastre, ¿eh? Pero qué encantadora que es, ¿eh? Esta Radio siempre con problemas. Cuando voy viendo ahí a los colegas, dice: s Vuestro problema está muy bien, es muy divertido, pero es que sois un puto desastre. Y digo: Pues bueno, tío, pues ¿qué es lo que, ¿qué es lo es que hay, lo tío? Que hay. Ese es el es e sonido directo, las cervezas y todas esas cosas.、Claro. Provoca, n pues. Pero bueno, vosotros, vosotros nos, nos, nos lo perdonáis todo, no lo perdonáis todo. Pues nada, amigos, vamos a empezar con una novedad que en este caso es una novedad, pero muy antigua. Estamos hablando de la reedición, que ahora los MotoGeats están muy de moda desde que se fue el e m i La verdad es que al e m i le gustaría. Yo creo que debe estar deseando resucitar, porque Macho dice: la pasta que se están llevando algunos, a costa mía, ¿sabes? está mosqueado, debe estar ahí en el cielo jugando en la tragaperras、sí. y mirando para abajo y sí, diciendo, sí, diciendo: Pero estos cabrones están estos, trincando más están que a mí. Exacto, están trincando que te cagas. O sea, estos cabrones se están aprovechando con lo mal que lo p a s é al final. Los cabrones, estos de mierda. Si los é no me muero. b u e n o nada, vamos a poner ahora en este caso: pues han reeditado, bueno, reeditado de lujo el Iron Fish, el último LP de la formación clásica de los tres de los tres, muertos, los tres los muertos. Los otros dos estarán en la misma situación, diciendo estos hijos de. p u t Aún más, porque、pero、el otro、bueno, todavía、eh, era el líder y trincaba, pero los otros dos, bueno. Bueno, ahí está, está, está, hizo,、eh, está en s t á e los créditos. o sea... Y, y, hizo sus cosas también en, en solitario y tal, y Fast Way y tal. Pero bueno, yo creo que.、Pues、bueno,、sí. bueno, no sé si aún están vivos, porque supongo que esos habrán ido directos al infierno. Bueno, ¿eh? vamos, de、eh, cabeza. Bueno,、eh, igual se vive bastante bien. Posiblemente. Pues nada, vamos a poner este i n o n Fish, el EP controvertido, porque. Bueno,、eh, hubo problemas, se acabó yendo e d d i e f Azklar, pero a mí me parece un excelente EP. También lo tengo. La、bueno. verdad es que ahora te viene con una. Eh, si te compras la edición esta de lujo y tal, pues te viene con el. Con, con el te venía con un vídeo, digamos, promocional, donde ellos eran una especie de rollo así Mad Max, que la verdad es que no sé, no me cuadraba mucho con el tema de ellos, ¿no? Y con espadas、eh, y hostias de estas, ¿no? Pues nada, vamos a recordar este Iron Fist del año 1982 y esta edición de super lujo. El tema Chu Chu. Vale. ¿Vale? Y vamos a poner un tema que está muy bien. h a r d of Stone, ahí tenéis a los Motorhead. ¡Uah! Bueno, amigos, ahí tenéis a los Motor h e a d como siempre, trepidantes. Y bueno, si echáis un vistazo, sobre todo los más jóvenes, a este disco, pues bueno, pues disfrutaréis, disfrutaréis bastante.、Eh, vamos a pasar a otro Otro disco que también ha cumplido,、eh, bueno, en este caso, 50 años. Estamos hablando de otro grupo que también está bastante de moda, que estamos hablando los b l a s b a t de la época OCI, porque ya sabéis que el OCI pues, bueno, siempre genera noticias. Y al generar noticias, pues bueno, por los chavales que se añaden a la causa, pues bueno, pues. Eh, ¿Sabes? e s t e tío dónde viene y tal, ¿no? Y, sí, además y... me parece que va a hacer otro, otro reality show de esto.、No、sí, sí, sí, i u a l El tío, no, tío... No, no, no para, no para este hombre, no para y no sabemos cómo. La verdad es que le deben meter, le deben meter una especie de Viagra de metal, ¿no? algo así, porque el tío. Sabrá pasar por mi barrio. <risa> <risa> bueno, ahí lo dejamos. Es de la zona franca, entonces podéis intuir, ¿no? Dejamos ahí puntos suspensivos. Pues nada, vamos a pasar de un tema trepidante a un tema, pues, de lo que eran los. Eh, los Blas Abbott, en este caso, el que cumple 50 años es el, el volumen 4.、Eh, un disco también de. Pues bueno, que también se ha reeditado, también de lujo, y hostias de estas, y tal cual, ¿no? Bueno, lo, lo de siempre, ¿no? e x t o r s i o n a r aquí a, los, a sí, los fans. Algún extra que otro para. Sí, para algún extra y tal y cual, cada de i k e un libreto y tal y cual. Y bueno, hay gente que. Bueno, ya sabes, hay gente que. Este、rollo fetiche, pues le va, le va a que te cagas y bueno, pues lo pagan o para regalos y todas estas historias. Pues nada, vamos a poner un tema totalmente diferente, con ese toque Proto-Doom que tenían. Y este tema se llama. En este caso, este disco se iba a llamar Snow Blind, que es uno de los temas principales, pero como estaba dedicado a la cocaína, pues vieron que la discográfica como que no era lo más. Un poco reticente.、Eh, ¿no? Exacto. Tema... No sé, no sé. s a b Estamos e s hablando de los 70, tampoco... tampoco hay que pasarse de listo. Bueno, a m i g o vamos a poner otro tema que no sé qué coño querrá decir, pero se llama Cornucopia y es totalmente todo lo contrario. Pasamos de un tema súper veloz y trepidante a un tema, pues bueno, que sobre todo al principio, pues. Eh, pues puedes pensar en pegarte un tiro. Ahí tenéis a los Black Sabbath. Bueno, amigos, ahí tenéis esa, ese par de clásicos. Bueno, y seguimos con más música. En esta ocasión vamos a, a, pasar de, vamos a dejar los clásicos. Vamos con la actualidad. Porque, bueno, Machine Head está, está bueno, de actualidad, valga la redundancia. Porque no solo ha sacado discos, a c ó disco titulado Of Kingdom and Crown. El pasado se publicó en agosto, el 27 de agosto. Y. Además, pues,、eh, la semana que viene、eh, lo tendremos actuando ya en, en, en Barcelona. Bueno, empezan la gira en Barcelona. El 6 de octubre en el Señor del Club, en Barcelona. El 7 bueno, en Vista l e g r e Bueno, la gira no ha empezado, ya están t r a b a a n d o Señor del Club,、tiempo. hay dudas. Pues, yo no he visto nada oficial, pero、sí. ahora, ahora hablaremos.、Eh, digo la, las dudas. El 7 de octubre en Vista l e g r e y el 8 de octubre en el Coliseo de la Coruña.、Eh, Pepe nos quiere decir que acerca de dónde se celebrará el concierto de Barcelona. Sí, hay dudas sobre, pero no solamente en Barcelona, en, en muchos eventos de, de otras ciudades europeas, de que por la venta de entradas están cambiando de local. Y entre ellas uno era Barcelona. Bueno, es que tienen la competencia que Archenemi está, está solapándolo, ¿sabes?、Eh, hace la gira también, y entonces, claro, si lo solapa, pues. Pero hay algo oficial que podemos decir. Bueno, hay, nuestra... rumor, hay, vale, rumores, hay rumores de que pueden pasarlo a Ramataz. Por lo tanto, amigos, el que vaya a Monamar. Que, que esté atento porque si no se perderá el conflicto. Bueno, a, a fecha de hoy entonces e se t á s celebra en el Señor de Club y estás pendiente. Si tenéis ya la entrada, estás pendiente.、Eh, sí. en la, de, ¿quién, ¿quién, lo, ¿Quién lo organiza esto?、Eh, Madness. Madness. Sí, pues estás está pendiente en la página de, de Madness por si hay algún cambio. No vayáis para un lado. Bueno, el... como me pasó a mí con Manu. Y... Dios coño, que aquí no hay nadie. Estaba solo. En momento llamo, no, no, pues están tocando. <risa> bueno, pues nada, hablamos volvemos,、eh, respecto del disco de Machin Head, decir que b、bueno, u está n o que e basado en su totalidad, es un disco conceptual basado en la serie de anime japonesa Attack on Titan, una serie muy recomendable. Parece que incluso hay un videojuego también, y eso, y que actuará con una mona m a r y de Halo Effect, que no, que no lo había dicho. Eh, pues el disco, la verdad, es que si sois seguidores de los primeros Matching Head y luego los dejasteis porque empezaron a dar bandazos, es la verdad, en las últimas décadas、eh, Matching Head no son lo que era y, y la verdad es que, bueno, siempre es de, de respetar que un grupo intente caminos nuevos, pero la verdad es que, claro, cuando tú te haces famoso por, por un estilo y de repente pues, empiezas a dar tumbos y bandazos, pues es normal que una serie de seguidores. Pues te abandone o por lo menos te, te mire de lejos. ¿no? Eh, este disco, la verdad, es que retorna, no es que r e t o r n a sus orígenes, pero bueno, sí que es una continuación de lo, que, de lo que eran hace 20 años. Y la verdad es que es un disco muy, muy recomendable. Y para muestra, pues un botón que dice: No, Vamos a poner el título, el disco, el, el tema, perdón, número 9 del disco, titulado No g o d s No Masters. Que también hay un vídeo por YouTube que lo, que lo podéis ver. Así que aquí tenéis a los m a c h i n g Head y este No Works, No, no Masters para todos vosotros. エファエマ、ケソン、ラデ キーのコーナーが好きなのは、アゲツカーカスとフェイスブック。テナンフェイスブック、アゲツカーカス、ア a ツカーカス、アゲツカーカス、アゲツ r ーカス、カーカス、アゲツカーーカカーカス、アゲツカーカス、アゲツカーカス、アゲツカーカス、アゲツカカーカス、アゲ a カーカス、アゲツカーカス、アゲツカーカ c アゲツカーカス、アゲツカーカス、アゲツカーカス、アゲ o カーカス、o ゲツカーカス、アゲツカーカス、アゲツカーカーカス、アゲツカーカス、ア c ツカーカス、アゲツカス、アゲツア ¿Cacas, por ejemplo, la semana que viene, finales de la semana que v e actuarán de tercera fila? De tercera fila, Julian B. Emot y, y como principal f、sí. o r m a c i ó n a r k Enemy. O sí q ya sabéis lo que soy. Mira, a mí,、no、a, a mí no me van a a r c Enemy, pero nada, tío. Me parece un grupo, tío, totalmente sobrevalorado. <coughs> Ahora, es verdad que la tía esa p、pues, u es es muy pintoresca, hay que reconocerlo. Pero es, es una obra de arte. Lo que falla el Arkenemi es una obra sí, de arte. Una、si、obra de arte,、si ar, no、enterado... ar, la tía, ¿no? Para ti. l a Seguro dos tías. que、vale. si cantara un gordo no estarías igual. Las dos tías, pero. Venga, tú c o n t o una cosa: que aquí esta tía. Aquí está Tino n、no、es o c h o、no、n m e s Lo que es la formación. ¿Tú sabes qué es eso? La música la es c u l t a d a Sí, pero vale, no vale nada. Mira, yo te digo, s e e i g u i e n t e tema. e de as melódico, es de as melódico, pero vale un duro. ¿Tú sabes con quién coño está esa tía saliendo? q u i é n es su pareja? a q l d i e de e Con el choco、eh, de mi barrio. El, el, el, no, no, el, el, el Jeff Olley de, de los. ¿Cómo se llama esto? De los, Power World. De, no, no, no, no, no, no, no, no caña, ¿cómo se llaman、no, esto? El de el Dancing, la banda aquella de Dancing.、Sí. Los Misfits. Con el pavo ese, t Con el bajista.、Macho. Con el Jerry Only. El, el, el Only ese. Con Jerry Only. Ese es un carcas, tío. ¿Dónde andás a ti a h ese? Eso, eso debe ser, eso de ser vegano. Te d e b e volver loco, ¿no? Con esas mierdas. ¿Tú has probado <risa> de, de, de veganía de esa? Yo no. Una... y o donde e s t é un buen chuletón en... con patata s frita s y, y un buen vino. No, no pero tú ay, espigolas, ay, ay, ¿no? ¿tú, espigolas ¿no? tú espigolas, Pepe, ¿no? Sí, pero no, pero yo me enjujo de、like, esas <risa> cosas. Bueno, pues ya sabéis, no toméis mierda s de esa que si no acabaréis con cualquiera, ya sabes. Con cualquiera, ¿eh? <risa> Puede <risa> ser hasta con un burro. Por un nabo haced lo que sea. Por un nabo. Una、Debe、botella de, de vino, de Dios, ¿no? Debe vivir de ella. Hola, esa camiseta. <risa> ¿Fuiste a c o n、claro, c e r t o t e l e s i ó n Hola. Bueno, Pep, a ver, Pero, la que era ampolla, David, vas a ver ahora tú. Que no es ampolla, ni es una botella. Hombre, yo la que suelo beber, e s t á Vendapleo, es, esta, esta <risa> <vendapreo> es <risa> <un> <risa> viña del mar. a h a h Está muy bien, ¿eh? ¡Qué Dios, tío! a n d a n o n el líder. No, no, no, no. Soy de Orillas. Marqués de Cudillero también, ¿eh? Bueno, amigos, ahora os traigo una banda de Barcelona, formados en el 2019. Por cinco chavales, pero muy jóvenes, que yo tuve la suerte de verlos hace tres semanas ahí en el Café Olé, y la tralla es espectacular. Café Olé es el hospital, ¿no? Sí. Hacen un de acore mezclado con Grove, y donde m e t e ya te digo, una caña impresionante, y doy fe de ello porque, como he dicho antes, los vi hace dos semanas y de unido, la tralla que meten. Pues con solo un EP en el mercado,、eh, con el nombre igual que de la banda, nombrenómenos s a c a d o en el 2019, y me refiero a It Came From The Void. Y ahora os traigo un tema de un single que acaban de editar este mismo mes, el 8 de septiembre, El Shadow of Your Bliss. O sea que sin más, It Came From The Void. Caña buena y agarraros que vienen curvas. De unido. <risa> Amigos, aquí, como os he dicho antes,、eh, cinco chavales súper jóvenes que rondan la, la media de 19, 20 años. Y ya te digo, los vi hace tres semanas en el Café Olé, ahí en hospitalet, y fua, son una tralla estos It Come From The Boy, con este de Acore、eh, mezclado con Grove, y también un, tienen unas trazas de. De metalcore, pero bueno, que ya te digo que le, le, mi cosa fue cuando los vi, y te digo, no, no, no, no, no pasan de los 20 años. Eso quiere decir que, bueno, que aún hay sabia que, y tenemos futuro, futuras generaciones dando caña. Así me agrada que expense una m i g a en el futuro, porque el futuro está negra. Vis aquí, es Carcas, Carcas Ángel. Buena s tarde, s buenas n i c h s ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?、Entras、en t e r c e l a posición, ¿eh? Arkenemi, Demot y Carcas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Traffickers? Bueno, pues nada,、eh, la actualidad nos lleva una vez más、eh, de aquí de Casa Nostra a Statue n i t h Y concretamente, una, un show que ha, ha sido hace muy poquito en Cleveland. Hablamos de un triple cartel realmente atómico. Hablamos de los Nietzsche App, Ministry y Ninching n i l s Y concretamente, eh, también eh, la semana pasada se celebró el Ninching n i l s Fan Day. Donde en el Museo del Rock en Cleveland, auspiciado por el Rock and Roll Hall of Fame, se hizo una, una sesión de preguntas-respuestas con 50 fans, o sea, algo muy, muy, muy cercano y realmente para, para fanáticos, donde podías ver es, estatuas de, del primo t r e n Rednor en Bostock, en fin, preguntas y respuestas. Y sobre todo, la, la gracia es que había diferentes、eh, integrantes históricos de la formación. que La cosa tiene gracia porque Natch's Ness es Tren Rednor, ya está. Pero bueno, ha habido gente que se ha ido colocando y tal y cual. Y concretamente é él, hizo... él, él también. Él también se colocaba. <ríe> sí, sí, bueno, <risa> un tío muy misterioso y tal.、Eh, en fin. Y que sobre todo a mí me llamó la atención la, la presencia de Richard Patrick de Filter, que bueno, colaboró, tocó en su primer disco y hizo la gira y el famoso show en. En Wembley, con, con Guns N' Roses, cuando eran Guns N' Roses, con d s i s Strali, n g cuando presentaban los Illusions, que les tiraron de todo, salchichar, de todo, porque claro, que hace un rollo techno ahí, ¿no? Bueno, fue una imposición de Axel Rose, pero bueno, tío tenía vista. Pues nada, después de este triple cartel, que luego seguiremos hablando de tec auténtico techno-rock abrasivo, vamos a poner un tema de su disco más aclamado, ese de Dogma Espiral, del año 94, donde realmente fueron las estrellas del Bustock, Bustock en 94, y sin más, este. Este、March of the Pigs, dedicado a un, a un oyente que siempre anda recto. A.、Ah, punto Marín. Exactamente. ¡Uh! ¡Ah! Bueno, pues habéis tenido ese, ese, ese obús、eh, Snail, ese de Down One Espiral y también como apunte. Ese ruido, ese ruido que se escuchaba, que era guitarra, ¿qué coño es eso? Un bueno, sample i Si de eso, estuvieses ¿no? dentro lo escucharías, pero claro, estamos e b n estamos fuera de que sepáis que fuera se escucha también. Sí, ¿eh? y entonces、eh, comentar el último apunte. Oye, ¿vamos a salir en vídeo o no? Genial.、Uh, uh, ¿Algún apunte de árbol genealógico y comentar que contra leyenda que efectivamente Tren Reznor, el vocalista,、eh, tiene r a í c e sorianas? Eh, de ahí el nombre que siempre le llaman allí, le llaman Trento Reznor. <risa> Muy buena, muy buena. ¿Qué? No ¿Qué te creas que le está dando vueltas. ¿Qué、sí, te has tomado? Lleva dando vueltas. Lleva e h í en Agres, q e tiene el café. café. No le da. ¿Pero qué coño te has tomado? El pueblo Lleva, café. En el pueblo de Reznos, también, ahí en Soria. Lleva todo Lleva el día、maletes. dándole vueltas. Hace、eh, todo el día Lleva, Lleva, de la v a n d e m i a Se aburre. Ahora se aburre. Es el fan day. El fan day. Eso es una c a j a de rezonarcias. Muy bien. Bueno, un amo s aquí. Dame el de b l a s a b a que te lo vas a quedar. Que lo sepas. No, no. Debe e s a b a t e editado, ¿eh? o l a bola. Remasterizado, ¿eh? ¿Y el, y el volumen 5 cuál es? No lo、no、tengo, el volumen 5.、No, eh, pues,、eh, <risa> cuenta una cosa: el volumen 4 suena de Gersim a、uh, Bashishim. El volumen 5 igual suena una mi camiseta. Ah, muy bueno. Que... ¡Hola, ¡Hola, tío! Tú también, ¿eh? el volumen 11, m i Cuando estás barriendo, cara... estás pensando en p a r í s Yo, me, yo de, de me enrollo, pero me quedo con la camiseta de Pepe y la de. <risa> pues bueno, pues Nema continúa aquí. ネマ、continúa、a、otra、un、d e f あ、もう、あたりでフン otra、defunción、que es el。el member fundador de PileDriver。あんだ、verdad? Que se ha n muerto? Sí, sí, pero es member fundador y unique music de PileDriver。あ n だ、あ En Studi。o En Studi。o Cuidado, era un máquina、un maquinita。aquéntío、e s f e l a d i PileDriver。 Es el nombre real, ya no me recuerdo. Su,、no、me... su primer disco estaba de puta madre. El Metal Inquisitio. Lo, lo tenía yo y también el f u t u c o de la Cruz. Sí, señor,、sí, es lo que v a a decir. Otra pérdida de estas de. <risa> de déjamelo y. Al despiste, ¿no? Y si, y si yo, se cari... evaporó, ¿no? Se evaporó. Se evaporó sí, hacía m u c h a calor y se fue. ¿Yo qué te tengo en ti, Scancara? Anda. Para que pide drive, para ser una forma c i ó n c a n a d a en c a もう一つの部分は、もう一つの部分は、もう一つの部分は、もう一つ一つの部分は、もう一つの部分は、もう一つもう一つ <risa> bueno, eso habría que mirarlo, pero, pero te t á quedado bien. ¿eh? Claro, la, la traducción literal sería que esta, a r、ah, Es verdad que tú traducías la las calcetas. Lo busco en el Google. Google. <risa> Está ugly. A、eh. Bueno, a m i g o s、pues, quien quiera saber si eso es verdad o no es verdad, tenemos un teléfono aquí. ¿eh? Exacto, exacto. ¿Eh? ¿Cómo se llama el teléfono? No, yo,、eh, no sé, digo tú, ¿Qué? porque yo no lo tengo aquí. No, yo sí, anda que te lo voy a decir yo. Tamara llama, Falcó ha roto, ¿eh? Ha roto、sí. Tamara Falcó. Dale, ahora sí, ¿eh? <risa> 私は3浦の時のフォー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 Ah, es、fallo. que estaba. 私たちはこのテーマは、「Metal Inquisition」のテーは、このテーマは、このテーマは、このテーマは、このテーマは、このテーマは、このテーマは、このテーマは、このテーマは、このテーマは、このテーマは、このテーマは、このテーマは、このテーマは、このテーマは、このテーマは、このテーマは、このテーマは、こは、こは、こは、こは、こは、こは、こは、こは、こは、こは、こは、こは、こは、こは、こは、こは、こは、こは、こは、こは、 También es un pioné. ¿Tienes、eh, sospechas de quién te robó el disco? ¿Pepe? No. ¿No? Equipo de investigación. Bueno, tengo <coughs> unos cuantos, pero. Compraste pollos,、Sofía、compraste luna unos luna, pollos luna, de estos para comer y tal, ¿no? Y... Alas. Y, hostia, qué bueno, qué bueno el disco, qué bueno el disco, qué bueno el disco. o Desapareció el disco. Bueno, suele pasar, amigos. ¿Quién no tiene esa anécdota de ese disco que lo vas a pillar? Ah, Kevin, sonó y tal, y ya no lo tienes. ¿eh? Yo no, yo no l o tengo.、Eh, estos encantadores Heavis, ¿eh? como diría el padrino, lo peor del h e a v y Ah, hostia, ¿eh? por cierto, te ¿Qué? tengo que contar una cosa que estuve con el padrino el sábado, Sergio. Ah, anda, anda. Que nos ha, nos ha invitado a ti y a mí. Hostia,、eh, ¿qué? Bien. Para,、eh, me dijo, dice, que, Oye, que, que, que te vio en el concierto de, sí, de, sí, sí, de, de sí. Festa Order. De r e A tu colega, el Saxon. Dice, pues dile a tu colega al s a s o cuando lo veas que tú y él estáis invitados a, a la orquesta, bueno, el concierto que hacen con la orquesta Mondragón.、Hostia. Si es un telonés de la Mondragón,、ah, sí, sí. Sí, sí, cuando es? dijo. Él... ¿Este, es? sábado, este, este sábado, este sábado. Sí, me dijo que, que,、oh, con, que, ah, que, es que claro. contactara con él, que b u e nos bueno, que n o veríamos allí en lo que fuera para,、ah, que ya, nos daría unos, sábado, unos pases ya, ya. para entrar. Sí, Oye, sí. Pero, pero no te sábado, hablo de no, mí, ¿no? m e l o、no, dijo tu colega al Saxo. Sí, pero eso es su hermano. Bueno, para la próxima le diré: Bueno, Sergio no va, pero que vaya a su hermano. te <risa> ese quién es? <risa> con mi respeto, tiene que v o y e una boda. ¿Y el padrino es el que contestará? Su hermano quiere meter. No,、ah, estuvo、mano". muy bien, el padrino. ¿eh? O sea, su hermano quiere meter. A mí me gusta mucho la segunda. la segunda. La segunda es una pasada.、Tío. Bueno, pues nada, pues. Ostia, pues. Cadrineta, m u sorpresa. La segunda. Bueno, pues. Nada, Pues nada, me he quedado muy emocionado, estas cosas no suelen pasar. Pero bueno,、eh, os voy a contar una, una historia que me pasó el otro día. Fui a comer a Venga, casa de mi hermano. Cuéntalo, ¿eh? Y claro, eran más o menos las 12 de la noche. Y、sí. yo iba por. Tengo que. Fui andando y, y tuve que cruzar todos en i l Fonso. Hasta tu barrio, ¿no? Entonces Ahí... veía, veía toda la gente que había, que había bastante muchachada, había, había bastantes cervezas y tal y cual. Y claro, a estas horas y tal. Y me vino a, a la mente p、pues、una e s u canción de Barón Rojo que se llama Sombras, de, Sombras en la Noche、mm. y、ah, bueno, que sí,、claro. en verdad va dedicado a este tipo de gente, ¿no? Que tú la ves a unas horas que dices, pero、pues、esta gente, tío, como a h í tal. Veías mucho, yo qué sé, mucho perdedor, ¿sabes? Mucho perdedor por ahí dando vueltas. ¿Y los chicos de rock también o no? No, los chicos de Ropa d e d i c a d o s a los heavies y e l tema de, de que、pero、les a m p u t e a n les putean es que, y tal.、No, no, Esa frase que te digo que salen de las escuelas a su triste hogar. Claro, eso es gente más j ó v e n No, Evo e s t o s m u c h a c h o de dónde salían entonces? No, pero no, pero, pero, pero no, no salían de,、no, del、no, cole. Pero había muchachos y había más gente. ¿Muchachas? Y también muchachas y gente de esta que tú la v a í a s un poco. O sea, un rollo de decir, pues bueno, esto, esto, esto no va a acabar bien, ¿eh? con lo que veías tú por ahí. Y nada, os voy a poner este, esta canción de Barón Rojo, que sepáis que tocan, creo que dentro de poco, por ahí, por Tarrasa, ¿no? Tarrasa me parece i r que ha sido ¿no? el último concierto. Exacto, el último concierto. Bueno, aquí、bué. se supone que fue el último. No, y no nada, pues es un tema del, del, yo creo que el último gran disco de Barón Rojo, que es el Tierra, Tierra de Nadie. Y bueno, un tema que no suelen tocar y que, bueno, que, pues bueno, tiene esa letra y seguro que más de uno habéis hecho esa reflexión. Sobre todo, sobre todo, porque ese día, ese típico día que a lo mejor no vas a ciego y te das cuenta que todo el mundo va a ciego, ¿sabes? Y, y, y tú piensas, hostia, tío, madre mía, cómo está la peña, ¿sabes? ¿Cómo está la peña? Pues eso, ahí tenéis: Sombras en la noche. A mí me g u s a mucho este tema. Me gusta mucho. La Bueno, ahí tenéis, ¿eh, amigos, y que sepáis que alguna vez, alguna vez habéis sido una sombra en la noche. Por lo menos yo, ¿eh? Como la sombra de un o m i s、sí, m o Y sombra es más que una sombra. Y el Pepe, y el Pepe también. Hay veces ¿eh? que no, no te has visto ni la sombra. <risa> Ojo, está teniendo en d e p e r o Pero sí que es verdad que ya a veces te das una vuelta por ahí y te estás、no、mirando un espejo y parece que no, pero te estás mirando un espejo. ¿eh? <risa> el, el espejo. Es q a foto d es un espejo ahí, me c u e r d o Como decían los, como decían los, los quiz Rice, el espejo nunca miente. Ahí, ahí. t e n e s mucho cuidado. ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos a seguir. No, no, no, mejor no nos miremos el espejo. Por lo menos hoy todavía nos podemos mirar. A partir El viernes、eh, no, ya. La cosa cambia. Ya,、mejor. cuidado, ¿no? Y vamos a seguir, vamos a ir con, con más、eh, discos que inminente estreno ya. Anda.、Eh, anda. Inminente. Eh, eh, va a salir ya. O sea, estamos el miércoles. El viernes anda, sale anda, anda, el viernes lo、pronto. último de los alemanes de los t h r a s h e s Tankai. Tankai.、Eh, yeah. Estamos entrando con c e r v e z a s aquí. í c e r r a z a Van a sacar el disco Pavlov's d o u s el próximo 30 de septiembre, o sea, el viernes ya. El, jue el jueves yo ya lo tendré. <risos del límite> y nada, ya pusimos、eh, algún adelanto. Ah, decir que también el 15 de, de octubre también será uno de los grupos que actuará en el Full Metal Holiday ahí en Mallorca. a h claro, en, en, ¿dónde está? Pagayú. Están,、no? es que están todos los mayores. Sí, m a l l o r q u é n m a l l o r q u é n vaya, vaya. Pagayú. o se ha c n o a h La verdad es que no sé exactamente dónde, dónde es, pero bueno, se titula Full Metal Holiday en un, en un hotel. Igual que un crucero, pero en vez de montar crucero, en un hotel. En el vestíbulo. Y, pues supongo, no sé.、Es、grande, igual q u la cuadra. No, sí, supongo que tendrán, pues, un. Bueno, un ya de hecho, hacer, hace unos cuantos años tocaron オーカーショーの世界は23度。オーカーショーの世界は 36%。Well, well, b e b e r o la cerveza, porque si no,、eh, hay una c o l l a d e alemanes aquí que con la van a trincar y vamos. Ay, ay, ay, los van a dejar sin. Sachichas. Así que nada, bueno, vamos a poner. Después de unos adelantos que hemos puesto ya, el último vídeo que, single, el adelanto que sacaron fue el que se titula Lockdown Forever. Que significa eso, confina, confinamiento para、no, siempre.、No, no, no. Así que esperemos que no, que, que sea solo una coña de estos de esos putos cerveceros y teutones, teutones y, que, y que no nos jodan más, más confinamientos. Así que nada, lockdown forever, confinamiento para siempre, los t a n k a r d a y ay! ¡Chin, chin! エペ、メニューフライス、キャミカル、ケミ a ル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミ n ル、ケ u e ル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、ケミカル、 Es el, es el primero. A mí me gusta más Se el, llama el... Zombie Attack, ¿no? Puede ser. Zombie Attack. Y zombie. el c h e m i g u e l Invasion está de puta、sí, madre. El que más me gusta es Termonin Aster. <ríe> o de San Miguel. ¿Yo u g e t m e y o tengo Termonin Aster! ¿Termonin Aster es el mejor? Para mí sí. Aunque bueno, yo tengo 5 o 6, no, o más.、Pero、¿Los tienes que... o no?、Oh, sí, n o estos sí que los tengo. No <ríe> te los he chulado. Todos están muy bien, pero a mí el que más me marcó que en la época también cuando sacó el b e n i t o r Remain Sepultura y tal, etcétera, toda esa amalgama de grupos, el Termonin Aster fue en el año 80 y pico. Para mí es el, el mejor LP de Tancar. Un、segundo. s e g u n d o s e g u n d o No, si no me ru es al tercero, o a igual segundo o al tercero. Ahora, ahora más pilla fuera de Ayop. <risa> bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Bien,、sí, pues、continuamos. Y ahora, amigos, con otra bandaza buena de aquí, de Casa n u e s t r a de Barcelona, con un excelente heavy metal clásico, formado pues, en el 2008 y con solo dos trabajos de estudio. Yo os traigo un tema sacado este mismo septiembre, o sea, de calentito, después de una década. Que sacaron su primer LP. Este, en este, su segundo trabajo, el Blog Food Moon, se nota que han madurado para bien, haciendo un genuino y auténtico heavy metal. Y me refiero a Wolf Head, con el tema Funeral Heads. Wolf Head, heavy metal desde b a r n a y muy bien elaborado. Ahí tenéis, Wolf Head. <tose> Bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de banda llamada Wolf Head. Y bueno, si、sí、tenéis la oportunidad de escuchar en su LP, el Blue Full Moon, también tiene estas trazas de Stoner Doom que, vamos, que. alucinantes. Bueno, pues continuamos a otra cosa, ¿no, Ángel? Sí, pues retomando. ¿Cómo le tragarcas?、Eh, <risa> retomando, Traffickers, ese, ese show muy especial con The Nazis Nice Ministry y.、Um, Nietzsche e、eh, p los ingleses. De t e c n o Rock.、Eh, vamos con、eh, los Ministry, un grupo que tenía que tocar o tiene que tocar,、eh, estaba agendado en noviembre, el 3 de noviembre en Ramatas, junto con 69 AI, si no, me, no recuerdo mal. Pero bueno, estamos aquí comentando ¿no? en la mesa de debate que、eh, hay una doble corriente、eh, contradictoria: es que por un lado hay un montón de oferta de conciertos, una sobreexplotación total, que yo no sé si bueno la cosa da para tanto. Hablamos antes de Legion, con su Ramatas 1 que pasa Ramatas 2,、eh, en fin. Una sobre、eh, ¿vale? las fiestas mayores, que también, pues eso, contratando a, a diestro y siniestro, y pues, esa competencia, entre comillas, desleal y popular.、Eh, bueno, por un lado esa corriente, y por otro lado, pues es una corriente también de, de gente que está cancelando shows. Cancelando shows y g o n e s Antrax, y, no paradas de Antrax. Por ejemplo, Antrax,、eh, me parece que había oído en su momento también, no hace mucho, también en Estados Unidos, Striper. ¿Vale? Eh, ahora también se está hablando de, esto, de este concepto de Ministry,、eh, y, pero por temas tan, tan mundanos como es que la gasolina, es que la gasolina ha subido mucho. Y dices, bueno, pero la gasolina, a q u e tiene que a v e、eh, r No, claro, el tour de gira, los buses, no sé qué,、eh, o sea, la harina, el gas, dices, pero esto qué es. Y sí, sí, sí, o sea, son grupos ya con un cierto estatus, bastante estatus, y que no, no, aquí no se pierde dinero. O sea, si vemos que las orejas al lobo se acabó, cortamos de raíz. Hacemos un par de shows en, en Inglaterra, en Londres, donde sabemos que llenamos y tal. Y eso, ¿no? Entonces, si eres Rammstein, entonces sí que te atreves a según qué sitios, ¿vale? Pero si no, te lo piensas muchísimo. Y bueno, ahí hay esa doble dicotomía que, bueno, es interesante. Bastante. <risa> bueno, interesante y, y dolorosa para muchos. Pues nada, vamos a poner un tema de los ministros, concretamente de su última galleta. Ese Moral y Higiene, que fue uno de los discos del año aquí en Metal Vortex, ¿sí? Por parte de, la, de los comentaristas. Para una par, para una par, <risa> Por una par la tema, ya está. <risa> Ay, ¿Qué más dará? Para descargas.、Eh, y vamos a poner el tema número uno, ese Alert, alert Level, con todos vosotros, Ministry, y a l l your semen! 俺たちの緑は、これがフォークです。 Ya, sí. ya estás con tierra desconeguda. De sí, sí, sí, sí. sí. ¿De ¿Sebastopol? ¿Sebastopol? No dice Ciudad Real. n、eh, no, es Donosti, o、no, es Donostia. O Donosti.、eh, pues es de una tierra desconeguda, de se nomina Burgos. s u s o n a b u s o n a Sí, sí. dicen mucho los clientes. ¿eh? Dicen, tú de dónde eres? Y dale con el rollo. Y tú de quién eres también, ¿no?、Ah, no. t ú qué eres? ¿De Burgos? De <ríe> Osma.、Sí, de Osma. じゃあ、このペンは 2LP です。2LP です。1つのプラ c ティックは、2000DNOW を作ることができますかと言いますかと言いますか 2019 bueno, va a ser el último año. En 2019 vienen las alarmas de, de China, de t o d Que viene, que viene, el MAC、sí, sí, y el MAC. El a m a c e n a i e n t o fue en marzo del mar de 2019. Antes, sí, antes sí, había vida. s u e o q v i e n u e n e Si b o e m sabe mes de la historia, es posible que esta pandemia venga de 2016 y toda malud e octubre. <risa> no, no, no. No, no, no. No, no, no, no. No, n a n a n a no, no. No, no, no, no, no, no, r o no, d e no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n グラブノイズ、2つの LP で、2022年に、ROODS OF THE NATION を作っていたのは、ROODS OF THE NATION と同じです。 Yo v e o un s u e l o totalmente internacional, lo que tiene aquí esta peña. Sí, y desde Burgos.、Surcos. De Ontoria del、escuchado. Pinar, donde、desde、antiguamente se de... hacía el、Uruguay. festival de heavy metal. Abre, me te Ontoria te del、he? Metal. Que tú, Sergio, has estado allí. Bueno, bueno, se me sí, me ha gustado. Aparte de la morcilla que hacen allí. El... Tú, Sergio, has、bueno, se se estado allí,、grupo? que está cerca del cañón de Río Lobos. Tú has estado allí en Ontoria del Pinar. Tómate ahí un, unas、no、son bravas. s t n ahí, pero no eran de Burgos. De, de un pueblo bueno, que es Ontoria del Pinar. <risa> que por cierto, que si. Mañana ha pasado, el grupo se hace eco de, de que ha puesto David un, un tema suyo, ya sabéis. La dirección de Metal Borges y una morcillita, ay, ay, ay, ay, como ay, por ay, ejemplo ay, los Vinodion, que aquellos que encima, puse yo hace ya un par de ay, años, y, y,、oh, y que y nos encima, prometieron queso y vino, ¿te acuerdas? Sí, yo me pido un, ¿sí? un queso de bola, encima que tenemos un promotor, que ya sabes, esto hay que rentabilizarlo. Sí, hombre. ¿eh? hombre, tú eres amigo del Padrido, ¿no? <risa> メンジャー・イ ¿eh? <laughs> pues con no ・モル・デ・ビー。あれは全部の cerveza を購入するのですが。はい、では、みんな。では、みんな、続いては、このようなのですが、Venom Inc., la banda del de el Gran, el gran Mantas。Mant <as>. ah. Jeff Mantas。何だ、Rasilan? お、Jeff Dunn、Jeff Dunn。 ¿Cómo se llama? Tony Dolan, Dolan, un personaje, una bestia, que os recomiendo mucho que veáis el concierto del black metal entero en el Festival Alcatraz. Es una, es una gran eh, experiencia, ¿eh? un pedazo de disco, el black metal. Y nada, este es su nuevo álbum, There's Only Black, que a mí, bueno, no, no, caña bruta y lo veo un poco fuera, un poco de. No sé, no lo、no, no acabo, sí, no, no、acabo de. De Laona Sabbath. Bueno, decir, decir que a b a d ó n、eh, tristemente ha sido también ahora diagnosticado de, de cáncer. ¿Ah, sí, el a b a d ó n El a b a d ó n hablando pero, de、ah, todos、sí. los componentes. Sí, bueno, ya ¿Lo Bueno, e c h a d o por vago, eh? Lo e he c h a d o por vago, esperemos que no fuera de, de, de, de, debido no, no, a pero, esto. Bueno, o parlum a b a g o que, que a ver, eso que, cambia. ¿Qué tiene? No,、eh, no, no he leído, he leído. Sí, sí, sí, sí, está en la. la、eh, ha salido publicado y tal, no, no sé exactamente de qué, pero bueno. Que, que, que a, a cuento de que estamos hablando de eso, de e x c o m p o n e n t e s d e Venom y tal, pues, pues decir que sí, que, que tristemente, ya pues la sonada reunión que, que iba a tener en c o n m e m o r a c i ó n con el aniversario del black metal, pues no, no, pues no será posible. Aunque yo creo que por las manifestaciones que decían, yo creo que también. Tampoco... Bueno, sí, pero el Mantas ya decía que en un momento dado que era una pena que no celebraran y tal y cual. Todos quieren el último cheque, el último gran cheque. Bueno, pues mira, aunque... ahora se、sí、les ha pasado el, el arroz. Con hablaba、esta. muy mal el Abadón, todo el mundo habla muy mal. ¿eh? Además, que se dedicó a ser manager y era el típico tío que, según dicen. Que te dejaba colgado a la. Sí, q u e ¿no? Y que robaba s e b a s t o á n la pasta.、Oh, bueno,、eh. un personaje. Eh, peculiar. Sí, peculiar. peculiar pues yo peculiar, sé y u e e s u es puta molde que la Peña compra、eh, a Shot de Labón. Si,、sí, Abadón, l l a m a a tu puerta. Bueno, no, no, eso es de la transición, ¿eh? Eso es, o es muy viejo. d e la, la época de los tappers. El、si、CDS, es, el CDS que era Suárez, pero que luego mutó.、Eh. Y a la mierda. b u e n o d de, s de decir, luego, que el Mantas. No, eso digo, que era. era... El Mantas、eh, tuvo un ataque al corazón hace poco. Y el test o l i v Black va dedicado a, bueno, a su experiencia a punto de la muerte. O sea. Vio la luz, vio a Cuarton. Bueno, vio, sí, algo vio de eso. Los caballos, aquello. Vio, vio, vio algo de eso. p u e nada, amigos, vamos a poner el tema que cierra el disco. La verdad es que el disco es brutal, brutal en cuanto a caña, sin parar ahí a toda pastilla. Y vamos a poner un tema que yo creo que es un pelín más refinado, un poquito más tranquilo, dentro de lo que puede ser esto. <risa>、eh, os recomiendo verlos en directo, son unas, unas bestias. Y el tema se llama Inferno. Ahí tenéis Venom Inc., que es de Motorhead, d el tema? No. no. Ahí tenéis a Venom Inc. Y pues nada, hay dos Venom que lo sabéis. Pues nada, hoy vamos Para, a. Yo e s p e a b a algo.、Pero、sí, bueno, sí, a h o a lo veis, ya te pasé de la noticia. Igual, bueno, igual.、Pero、igual no es. Es verdad que y... siempre iba con una、claro. botella a Daniel y,、claro. y lo seguía haciendo, ¿eh? Ahora no, pero ahora lo hace intravenoso. Ahora lo hace bueno, vemos, el goteo. Bastante pelo, le, han abierto, de poco pelón. le han abierto una vía y ahí está. Bueno, pues hoy hemos cambiado los papeles.、Eh, Sergio ha puesto un último disco de un, de un grupo. Yo hoy, ahora quiero aprovechar、eh, que hoy se cumple un, un aniversario de un, de un disco para, para reivindicar al, al grupo que lo compuso, porque siempre que puedo lo hago. Así que nos vamos a. Efemérides del metal, una sintonía. ¿eh? Para sí, venga, hacer... para la sintonía. <risa> pues nada, estoy hablando un día como hoy, pero de 1987. Sabatage publicaba su Hall of the Mountain anda, King, grandisco gran gran... de los haya. El videoclip de Hall of the Mountain King está muy bien, ¿eh? sí, es muy siniestro con ¿eh? está... <risa> los enanitos. Está... <risa> Está muy bien, sí, sí, rollo, rollo el, el hobby, el Kazabdum allí, pero bueno. Y nada, pues, Saba Atta,、pues, para mí es, es una de las bandas más infravaloradas de, de, de, de la historia del metal, ¿no? Es, es que incluso. Pepe, pe, pe, pe, pe, ¿qué ha pasado?、Eh? A, se ha cargado la s gafa. No, cuño. Pues, bueno, el, el caso es que. Que eso, que. Y como es una de mis bandas favoritas, pues siempre que puedo la reivindico. Yo, como. Pues, a guitarrista, cumple, ¿verdad? クリス・オリバ e は、pues no. sí, sí, sí. uh、クリス・オリバーは、クリス・ o リバーは、クリス・オリバーは、クリス・オリバーは、クリ o オリバーは、クリス・オリバーは、クリス・オリバーは、ク o ス・オリバー o クリス・オリバ t a クリ e i リバーは、クリス・オ d バーは、ク i d e リバーは、クリス・オリバーは、クリス・オリバー o クリス・オリバーは、クリス・オリバ a は、クリス・ a リバーは、クリス・オリバー d クリバーは、クリス・オリバーは、クリバーは、クリス・オリバーは、クリバーは、クリバーは、d リバーは、クリバーは、クリバーは、ク d o Sí, te pones. t o l o en la oliva. ¡Ah! ¡Qué bueno! <risa> yo、no、me salí preparado. Yo voy e decir los mandolos.、A、este nuevo pero... chiste, tío. Bueno, pues. pues, pues que, se va, que David se va. David. <risa> <risa> <risa> ya, Gracias. ya está, ya, ya la, la, lo ha dado todo. Lo ha hecho el resto. Bueno, o sea, se la ha roto. La neurona que tenía se la ha fundido. No es que no le brilla tanto la cara. No, no, puede, ser, no puede ser. Yo creo es que esas paridas Se no, puede pero... editar este, esta parte. Bueno, es que... pues, pues nada. Pues, que es, que son, que es una banda que tenéis que escuchar y, y sobre todo a, a su guitarrista. n o es, es una lástima. Falleció en un accidente de circulación, por lo que se ve.、Eh, se, bueno, chocó con, con un conductor o r q u e iba borracho. En, esta, en este caso, encima. A más, Sinri, o sea, el borracho no era el, el guitarrista, no era el rockero, no era el heavy, sino que era el otro y lo mató a él, ¿no? Pues su hermano, podía haber sido su hermano, e o n su h a n e n s mal. í su hermano. Triste una... trayectoria, e que era franquito.、Sí, la verdad es q u i t o Triste trayectoria.、Bueno, no, pero no tenido problemas de circulación. Pero, bueno, sí, hace poco también t u v o un accidente. Sí, hace poco t u a c c i e n t e unas papelinas que venía de la zona franca. Venía de la calle Fox. Y dije, bueno, yo q u é me lo he e n c o n t r a o por aquí. Yo no sé qué hace s t o aquí. Me lo han puesto aquí en el curso de. Se ve que va a dormir a la sombra. Dice:、no、El día, pero a la sombra, <risa> del curso de papiroflexia, ¿no? Sí, sí, sí <risa> estaba allí. <risa> se quedó dormido con la ventanilla abierta del coche y la han metido de todo. Bueno, pues vamos a, a poner un, un tema de. De hecho, voy a poner bueno, la, la intro, preludio de tu madness y lo que es el tema Halo of the Mountain King. El mejor tema. ¿Por de qué de quiero、ellos? poner el preludio este? Porque la, ¿De la de intro.、Ventia? Porque esta intro、eh, es la semilla de lo que vendría después, ¿no? de la Transiberian Orquesta. El Proyecto de t u m a n d e s h a c es、bueno, una adaptación de lo que es el, el, el Hall of the Mountain King. Compuesto por Eduard Grieg, n o el compositor de música clásica. Venga, lo conocemos todos, Noruego.、Sí, claro. Nordic. Que... Nordic. Te a p o n e s para dormir, ¿verdad? Sí, si, es... si escucháis... Grieg, la... el escuché... Nordic. Yo... Sí, sí, sí. Yo lo escuché del Bodaria el otro día. Si escucháis la música, la conocéis perfectamente. A lo mejor no conocéis la vida y milagros de, de Eduard Grieg, <risa> pero seguro que conocéis la música. Pepe, nada la, más e n t r a m o me ha hablado de l a música. Porque viene de la. La ficha de Madrid, creo. Ahí es San e f o s o amigos, lo conocéis, <risa> amigos de Cuando escuchéis la música la conoceréis. De hecho, y... cuando iba con o l subiendo por su difuso, lo estaban poniendo. Era <risa> <Hola. risa> la sombra, ¿no? e n t r e rumba y rap ponían el, el, el, el griego. Era la sombra de lo que fue. Pues eso, pues, pues no, creo, creo que, bueno,、eh, como todos sabéis, pues.、Eh, Sabatage se fue yendo hacia lo progresivo, se fue yendo hacia lo sinfónico y acabó la t r a n s i b e r i a n Orquesta. Este, este preludio. Preludia to Madness, esta intro que hace n breve de la, antes del Hall of the Mountain King, pues realmente todavía la conservan, todavía la, la, la, la tocan en los conciertos de, de la Transiberian y además la conservan tan cual, ¿no? Y para mí, Sabatage eran de los que hacían las mejores adaptaciones de música clásica. Obviamente en esto no fueron pioneros, los primeros para mí, por lo menos con cierto renombre, fueron los ACEP, con el Metal h e a r t y antes con el. el... p u e s e Sondo de Damm a t b i é hay un e s q u e En o Fabi se fue un no, poco. ¿no? El primero fue Richie b l a n c m o u r Obviamente, primero fue Richie b l a n c m o u r pero bueno, Barón Rojo, Bertolen. A, ahí. Bueno, yo creo que ya fue posterior. Pero bueno, pero s á b a t a s para mí fueron los que lo perfeccionaron. Así que nada, sin más, os dejo con, con este prelude a Tu m a n d e、eh, s basado en, en la obra de e d u a r d Grieg. Y、eh, el Hall of the Montaking. u i n ¡Sabatash! Escorbuto con mierda de ciudad también s t á bien. そのメタルボーティクス、ディメクラス、ディメクディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディメクラス、ディ Las olivas.、Ah, no, Las olivas. olivas. Sí, yo no sé de dónde sale el apellido. La verdad es que no sé de dónde son originarios. Pero bueno, si a l u i Son de Tampa, ¿no? Son de Tampa. Sí,、realidad. pero bueno, el, el, el, el apellido no, no creo que en Tampa. a t ó m o lo haces suena... a algunos, Corena? <risa> ¿Los olivas o los.? Oliva <risa> o los... <risa> ¿Eh? Es que tampas son una c o n f r e s a oliva es de la tierra del ronquío. En. <risa> No te rías porque eso se s i e n、bueno, e No puede ser, tío.、No、puede ser. Ya, venga, va.、Pues、a ver,、ya. ahora, pasemos del de, de Stampax, pasemos a a g ó n Pues ahora, otra bandita de Barna. Esta vez nos hemos quedado con,、eh, dentro de la capital, dentro de la ciudad condal, formada, fundada en el 2017, y con solo un trabajo de estudio, un EP llamado Final Cry. Y no tengo más información de ellos. Solo、oh, bueno. recalcar que ya, hacen、vos. un Symphonic Metal、Ay. y que al bajo está Chel Rebel, cantante de los Count and Ghost que tuvimos. El otro día la suerte de entrevistarla y el concierto、ah, que vimos claro, el viernes、claro. pasado. Exacto, muy buen concierto, por cierto. Muy buen concierto. O, bueno, o sea, sin más, esta gran banda llamada Fan i m s o m n i a con el tema Our Final Cry. Fan i m s o m n i a La meta Hits. Bueno, amigos, aquí habéis tenido interior, esta g r a n b a n d a de s y m p h o n y Metal llamada Fanum Sonia. Y como he dicho antes, recalcar que la bajista es la H.L. Rebel, cantante de h o u n t o n Gossig, e o n una muy buena banda. Fanum Sonia. Vamos a ver, David. Bueno,、falta. pues ya nos va a trancar una cosa,、va. un clásico, ¿vale? Sí. Amo un clásico. 私たちは。 al m a r e b e l al m a r e b e l no pues dan q u é m a m a so la rebeldía que torne oye que torne la rebeldía Os s e p e r a todos se v i e n e s en salamandra b a r a d e r a blutegel vale y yo espero que la semana viene la fiesta alemana fiesta alemana e h t c no vampírico. es alemán negro Black Cat. no es a l e m a n d la tecno vampírico lésbico ahí está venga ¡Rebol! ¡Rebol! l t o c h u t y c h u t a c h u t a c h s e ha jodido, tío! ¡Haya, <risa> Rebol! Os espero, e s te v i e r n e o n o t e has salido、no. m p r o a l coordinar, d coño! ¡Esperé! é e n s a la m a n r e すぐ。<音楽> デュダラン IT。